La zona cero entramos en nuestros monográficos a zona cero y me gustaría mucho poder eh, leeros un documento llamado el papiro eh, tuli, pero claro, como nadie lo ha visto como ignoramos si existe o no lo cierto es que este viejo legajo eh, egipcio Nos habla de unas cosas interesantísimas y solo han, hay dos personas que las conocen en profundidad, Carlos Canales y Jesús Callejo, que son descendientes de Menotepa, claro. Eh, ¿Qué tal, cómo estás, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿El papiro lo tienes o no? Sí, sí, lo tengo bien guardado. Yo doy copias a un precio muy módico. sí. Y además, bueno, la copia es fundamental y con todos los rigores de autenticidad, porque ahí se demuestra claramente que los OVNIs no son cosa de ahora, sino que también eran de la época del Antiguo Egipto. Bueno, muy Eso muy... es lo que trata de estifrar el papiro turi Está muy bien este prólogo. la que salga los canales. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú no lo puedes vender en eBay esto? Eh, no, porque lo único problema que tiene el papiro turi salvo la copia que mandó Jesús, es que nadie lo ha visto. Nadie uh -huh. lo ha visto. Nadie lo ha visto. Ahí o sea, el problema. Estamos con lo de siempre. Eh, <ríe> ¿Quién ha visto el mapa de Piri Reis? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Javier ah, Ares. Ah, bueno. sí, sí, sí. Javier... <risa> Javier Ares no Javier Sierra, ¿será Javier Sierra? No, Javier... <risa> Por eso es que cuando lo he dicho digo, no, Javier Sierra o sea, no, Sabes está... que él estuvo allí sí, en el Museo sí. Capi sí. Una de las cosas que comentó Javier, además publicó un reportaje en la revista Más Allá cuando todavía era director, sí, ¿no? Y se lo mostraron Y se lo mostraron, según él, el auténtico, según él tomó notas Según él, pues, hizo fotografías Pero es verdad que no está... ...accesible al público en general, porque se comentaba, ¿no?, de que cualquiera sí. que fuera al Museo Todkapi en Estambul, que lo podía ver, bueno, efectivamente no es verdad. me alegro por Piri porque el pobre un manta como en adelante, <risa> le pegó una tunda a los portugueses, sí. y la verdad es que gracias al mapa pasa la historia de una manera más digna, porque si no llegase por la edad, lo que hubieran hecho es, no sé, jugar al polo con su cabeza o algo así. Oye, y el, el documento aquel el apócrifo, el documento Q... Ese sí, Ese el, manuscrito es, de el manuscrito de Cunran El manuscrito de Bueno, son varios. No, son varios no, no exactamente, el, no. El manuscrito Q es porque son una especie de transcripciones de la, como un poco la tradición exacto, de Jesús. Me refiero a los hallados en el 45, no en el 47. Pero esos existen. Ah, ¿sí? eso sí, o sea, sí, se sí, se sí pero es que el, el documento Q es distinto. El documento Q es egipcio. Claro, es, pero es distinto. O sea, no tiene que ver con Cunran exactamente. Tiene que ver un poco con otra tradición, pues eso, más más trascendental e eh, incluso eh, más de leyenda un poco lo que se puede recuperar pues con determinados documentos que se han encontrado y además que hizo un, incluso un libro mm. una recopilación de César Vidal sobre ese famoso documento Q mm. no, en el 45 te refieres a lo de Najamadí, ¿no? Mm. sí, exactamente sí, que sí, son sí. los documentos gnósticos Gnóstico, los eso, gnósticos donde aparece el Evangelio de Felipe entre otras cosas pues sabes que muy de moda con lo del primer de Sion y uh -huh. con esa supuesta descendente porque dice que ahí es donde María Magdalena se besan los labios con Jesús, con Jesús, ¿no? Jesús sí. pero pues Ese libro, que son apócrifos estamos hablando, igual que el Evangelio de María, que el Evangelio de Tomás, el de, el de Felipe, todos ellos tienen una tradición gnóstica muy importante porque desvelan datos no históricos, pero sí esotéricos de esas andanzas y esas enseñanzas de Jesús, mm. que son fundamentales a la hora de reconstruir No tanto, ya digo, la época del cristianismo primitivo, sino lo que ocurrió a partir del siglo II, siglo III, sí. después de Cristo, cuando se empiezan a reestructurar esas distintas disensiones que tenía la iglesia, la primitiva iglesia cristiana, entre los partidarios de conservar el, bueno, pues el mensaje puro y prístino de mm. Cristo y, lo, y aquellos como San Pablo que querían darle pues, una dimensión mucho más espiritual y menos histórica. Claro, por eso el Q me resulta más interesante que los de Kuhram, ¿no? Porque Kuhram tampoco desvela mucho. No, no pero... lo único es que son contemporáneos. Mm. muchos de ellos de la, sí. de la vida de Jesucristo y pues sí. eran interesantes sí. y bueno, la posible relación que pudiera haber habido entre el nacimiento del cristianismo y, y bueno, parte de las... De la, iba a decir de todo el grupo de estructuras sabéis que, que en realidad el, el, la, la religión judía estaba dividida en, en multitud de formas de interpretarlo y entonces la verdad es que sí que es posible que muchas de ellas, no necesariamente las que se han convertido luego en las más famosas pero que muchas de, de estas mm. creencias y formas influyeran En, bueno, en lo que fue el nacimiento de, del cristianismo, porque el cristianismo lo que marca es una cosa muy curiosa entre los judíos, los que creyeron es decir, los que continuaron la, claro. la obra de Jesús Nazaret rompieron con la leyenda de la llegada del Mesías mm. con lo cual, en cierto modo, acabaron con la tradición milenaria y acabaron con lo que se esperaba mm. se convirtieron en otra cosa es que los cristianos en realidad eran unos heterodoxos eran unos casi herejes para los judíos ortodoxos no, no, los no lo había cinco grandes corrientes ¿no? religiosas en sí, en sí estaban tiempo, los no. paiseos, los abuceos, los esenios no, eh, los celotas, ¿no? Que eran no, los, no los en caso eran enseños pero bueno claro. la igual lo que se sabe, sabéis que luego ha había otro todo tipo de rumores de Cristo era un enseño no pues, bueno, no tenemos ni idea es bueno recordar que el cristianismo surge como sefa sí, del judaísmo o sea, eso, ¿no? lo que, eso es lo que es. las raíces son judaicas sí, es. y muchos de los principios son judaicos por eso ahora cuando estudiamos la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento porque realmente tendría que ser el Nuevo Testamento pero sin embargo se entronca con ese Antiguo Testamento porque es fundamental para entender pues ciertos eh, predicamentos ciertas parábolas sí. a las que hacía alusión Jesús y que siempre se estaba refiriendo precisamente a esos profetas mayores que aparecen en el Antiguo Testamento pero bueno hablando de documentos antiguos eh, antiguos, eh, nada mejor que este que, que bueno nos pone en contacto con el antiguo Egipto y con la ufología. Atención al dato. Sí, vamos a ver. Cuando se habla del papiro tuli, yo creo que eso es lo importante, que la gente que tiene esa referencia del papiro tuli no es tanto que sea de la época de Tutmosis III y menos a ver por las andanzas que tuvo este faraón, que ahora podemos contar alguna cosa, sino que estamos hablando que el papiro Tuli ha sido considerado durante años el indicio más firme de la presencia ovni en la antigüedad, cuando se hace una recopilación de los ovnis en la antigüedad y nos vamos a Egipto, aparece varios documentos, después comentaremos alguno más, donde sí se hace prese o hay referencias a la presencia de objetos voladores no identificados pero el más conocido es el papiro Tuli, ¿por qué? porque se empezó a dibujar en todos los periódicos sensacionalistas o no sensacionalistas los libros de divulgación del misterio y bueno, y empezó a correr pues como un, un hecho indiscutible de que un papiro autentificado de aquella época Y que bueno, pues estamos hablando de la dinastía 18, del imperio antiguo Egipto que se hablara de discos solares resplandecientes y con una transcripción, ya digo, que ha sido repetida hasta la saciedad, pues llamaba mucho la atención y dice, pues mira que bien, ya tenemos para los escépticos la prueba indiscutible de que realmente sí había objetos volantes no identificados en esta lejana época y no a partir del año 1947 que es cuando empieza la era oficial de los OVNIs bien. ¿Qué ocurre? que después cuando se empieza a tirar del hilo, dices, muy bien, eh, el traductor, eh, Boris de Rashdil, es un egiptólogo prestigioso, todo indica que hay una credibilidad en su contenido y en su forma, pero ya digo, cuando se empieza a investigar, a indagar un poco el origen, te das cuenta de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Alberto Tuli, que es el que da nombre al papiro, ha visto el original. ¿Sabéis lo que creo que pasa con el papiro Tuli, Pues es el ejemplo perfecto de lo que queremos encontrar Y uh -huh. entonces ocurre como ha pasado con gran parte de, de lo que pasó con la obra de, de Paul y Berguer Con el retorno de los brujos Que muchas de las cosas que citaban enormemente interesantes Luego cuando se han iniciado las investigaciones sobre lo que realmente cuentan Pues nos encontramos con el problema de que no hay nada Pero como han sido tan enormemente citados Lo mismo, a lo mejor una sola mención, aparecen centenares de obras Lo que hace que sea enormemente difícil el quitarle credibilidad Eh, en relación con lo que ha dicho Jesús es curioso porque por ejemplo, no sé, la historia de los ufos de Samuel Rosenberg, por ejemplo de un libro muy conocido, describe directamente, tal y como, está, como ha dicho Jesús que eh, dentro de los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados en la antigüedad, destaca el papel del manuscrito encontrado entre los papeles del profesor Alberto Tulli que pertenecía al eh, Museo Egipto del Vaticano bueno, esta misma cita es exactamente copiada ...por Trends, por, en su libro... Los, ...la historia de los partidos volantes... ...año 1966... ...y de esa manera se va heredando una y otra vez... ...la misma historia, el mismo contenido, las mismas citas... ...los mismos textos... ...pero hay un problema... ...¿qué pasa cuando alguien intenta llegar... ...hasta el fondo, es decir, bueno, ¿dónde está el papel? ...vamos a buscar el papel de verdad porque tiene que tener... ...algún lugar donde esté guardado... ...sobre todo si tenemos en cuenta que... ...visto lo que dice... ...y va a leer, por ejemplo tres líneas solo... ...pues parece muy interesante... Imaginemos que alguien investigando Egipto se encuentra un papiro, inicia una traducción, ya ha dicho Jesús quien, luego hablaremos de él, y lee algo como, En el año 22 del tercer mes del invierno, en la sexta hora del día, el escriba de la Casa de la Vida notó que un círculo de fuego estaba descendiendo desde el cielo. Bueno, pues es bastante espectacular, sí. entonces y así continúa. Claro. Aquí tenemos una historia, se supone que un conservador eh, del museo, bueno, de, de los fondos egipcios que, que hay en el Vaticano, llamado Alberto Tulli, tiene en, en esos fondos un papiro, un pergamino donde se cuentan estas cosas que nos ha leído Carlos Canales. ¿Eh, ¿Existió Alberto Tuli. Sí. Sí, sí Bueno, pero, eh, por eh, eso, eh, ahí tenemos algo tangible Además eran hermanos, había dos hermanos era, Estaban los dos hermanos eh, Tuli Que mmm, vamos a reconstruir un poco la historia Porque yo creo que es importante uh -huh. eh, Ya hemos visto bueno, parte de, del texto Que acaba de comentar Carlos Que hace mención a ese objeto volante no identificado Que además desprendía un olor desagradable Y de que si pensar, pues que tiene que ver algo con el dios Amon-Ra Y que bueno, pues Tuunos Tercero Le hace todo tipo de, de reverencias porque considera que es una señal, un indicio de los dioses. Bueno, perfecto. Hasta ahí ya digo que la historia es de lo más creíble. Alberto Tulli existió, director del Museo Egipcio del Vaticano. Entonces, cuentan que él lo compra en el año 1934 a un anticuario del de Cairo llamado Tano. Y digo lo compra porque no todo el mundo está de acuerdo en esta versión, sino que otros dicen que realmente no lo llega a comprar porque el precio era muy excesivo, muy elevado, y lo que hace es copiarlo. Con lo cual, ya estaríamos ante la primera copia de el único que lo pudo ver en vivo y en directo, que era Alberto Tulli. Bueno, el hecho es que forma parte de todos sus documentos privados y cuando fallece, pasa a su hermano, Gustavo Tulli, que por cierto era sacerdote, en otros, en otros datos aparece como monseñor que también Gustavo Tulli fue testigo en su momento de la compra o de la copia de ese manuscrito al anticuario Tano en esta en este tienda de antigüedades del Cairo bueno, a partir de ahí una vez que fallece y pasa a su hermano se pierde la pista durante unos cuantos años y se sabe que llega a manos del príncipe Boris de Boris de Ratchevide uno bueno, pues, un de los mejores egiptólogos, en eso todo el mundo está de acuerdo y eso es lo que le ha dado cierta credibilidad Cuando aparece la primera publicación del texto en inglés en el año 1953? Uh -huh. En la revista DAO en el número 41 de esa revista. Ahí aparece el texto, ahí se dice que es, Ratchett, es el que lo traduce y más o menos es esa traducción que acaba de comentar Carlos. En el 1957, por cierto, aparece la primera traducción al castellano en el boletín de la Sociedad Astronómica de España y de América, en concreto en el número 87 de ese boletín. Vale. Y... Las copias empiezan a funcionar, eh, todavía Internet, por supuesto, no estaba activo, y muchas copias, ya digo, van de un sitio a otro, se publican en revistas, en libros, de divulgación. De hecho, una de las copias que circulan lleva anotaciones de Etienne Drillotón. Drillotón es el director, era el director del Museo del Cairo en aquel momento, con lo cual todavía le da mucha más verosimilitud a toda esta historia, porque, hombre, si está anotado por Drioton. en fin, la cosa parece que cambia, no estamos hablando de, de un cantamañanas pero el hecho es que todo el mundo estaba trabajando con copias copias de copias una copia, la, para que era manuscrita, de Alberto Tulli pero nadie llegó a ver ese papiro, por lo menos cuando se empezó a indagar ¿no? eh, cuando se empieza a, bueno, pues a hacer la investigación más lógica y más obvia es decir, si parece que estuvo en algún momento en el Museo Egipcio del Vaticano vamos a preguntar uh -huh. realmente en los fondos de este museo si alguna vez ha estado inventariado o catalogado este papiro Y, y así se hace, se hace tan, en julio del año 1968 lo, lo hacen bueno, pues, eh, diversas personas uno de ellos es un arqueólogo y egiptólogo que es Mali y también Tinger que dicen desconocer la existencia de ese papiro en el Museo Vaticano, estamos hablando de dos personas que estaban vinculados con distintos cargos en ese museo, tendrían que saber dentro de los archivos que ellos manejaban y de la documentación que manejaban, si alguna vez ese papiro estuvo allí entre mediados y finales de los años 30 desconocían absolutamente que ese papiro hubiera estado ahí con lo cual ya nos está también poniendo sobre la pista de que realmente siempre se estuvo hablando de copias y de copias pero nunca de un en este caso de un papiro original que llegara a tener en posesión Alberto Tule y que llegara a depositar dentro de sus papeles privados en, en ese museo y ni en su casa tampoco pero claro, ya la prueba mmm, radical donde nos está indicando de que posiblemente nos estemos encontrando con un falso papiro Tuli, siempre con reservas porque yo creo que faltan las pruebas fundamentales es que se hicieron averiguaciones sobre la parte sintáctica y gramatical de ese papiro y se descubre, y esta es una de las eh, averiguaciones que hizo en su momento Nacho Ares, se descubre que hay errores sintácticos donde el que transcribió ese papiro esa copia utilizó una gramática de principios del siglo XX. En absoluto eran unos jeroglíficos del año 1500 Cristo que era de la época de Turmosis III o de ese supuesto escriba de la Casa de la Vida. Entonces, siguiendo por ahí, es lo que nos hace pensar que hay que poner en, con muchas dudas y en entredicho que este sea uno de los documentos fehacientes de los primeros avistamientos ovnis que se ven en la historia de la, de la humanidad. ¿Pero sabemos si Tuli dejó algo escrito sobre este papillo? Eh, no, aparte de todo, hay una cuestión aquí importante. O sea, es algo es... que se le atribuye al bueno de Tuli, pero... No, no, no, es... se le atribuye porque aparentemente lo tuvo. ¿Pero él no dijo nada en conferencia pública ni, ni aseguró No, públicamente nada. no, por una razón. Bueno, el, el problema viene principalmente... Cuando se iniciaron las investigaciones de la búsqueda, porque aquí hay una cosa muy importante, aparte de lo que ha dicho Jesús de la investigación, entre otros de Nashares, que es fundamental, y es que hay una cosa que como cualquiera persona se puede imaginar ocurrió en un papiro así de este valor llama demasiado la atención, llama tanto la atención por el contenido. ...que eh, algunos escritores... ...como por ejemplo Rosenberg... ...que, al que he citado antes... Eh, ...investigaron de manera directa... ...y se dirigieron oficialmente... ...y esto es muy importante... porque respuesta por escrito... ...al Vaticano en concreto... ...al, al que entonces era... El, ...el inspector del Museo Vaticano para Egipto... ...que era Franco Franconoli... ...que escribió... Es decir, ...le respondió... ...que eh, no era propiedad del Museo Vaticano... ...el Papiro Tulli... ...y que no tenían ninguna manera... ...de encontrar traza del mismo... ...hay más... ...no fue suficiente... Y el propio eh, doctor Walter Rambert, que era en aquel entonces el agregado científico de la embajada de Estados Unidos en Italia, es decir, cualquiera, uh -huh. esto era una cosa que empezaba a llamar más la atención, eh, hizo de nuevo más investigaciones de cara a que el doctor Noli le contara si el profesor Tulli en algún momento le había comentado es. algo referente a la entrega a su hermano, que en aquel entonces era, era un sacerdote, como ha dicho Jesús, por lo menos yo la de señor, yo le tengo como sacerdote en el. Claro, en algún sitio sí aparte como Monseñor. No sé si es el... que la, lo, la que, lo que llama la atención es que nadie se dirigiera a ti. Ah, ahí está, claro. claro. Entonces, bueno, como desafortunadamente el sacerdote había muerto tiempo atrás, claro, es que... y a Franco no le contestó que él eh, creía que probablemente él era la única persona que podía tener eh, bueno pues alguna prueba evidente de la existencia o no existencia del, del documento. Consecuencia. Tanto Walter eh, Rumberg, como he dicho, el, el, el especie de asesor científico de la Embajada Norteamericana en Roma, como el propio Rosenberg, llegaron a la conclusión que, a pesar, a pesar, porque esto sí que es verdad, de la importancia y del conocimiento que aparentemente tenía el príncipe Rachevils del, del manuscrito, no, del papiro del que fue, sí. se supone, el, el traductor, que las trazas de la existencia real del mismo eran muy bajas. Tanto que, bueno, que prácticamente dieron por hecho que en realidad no se trataba de una obra auténtica. Exacto. Es que tiene un que a todos muertos. Todos muertos, el el el, que, el propietario. Y <ríe> el es del pergamino es no, ni tampoco aparece ni lo ni lo vende a nadie. Uh -huh. eh, claro. claro. Pero también le preguntaron a Boris de Rachid porque cuando <ríe> que era el único vivo. Claro, los primeros testigos <ríe> <ríe> ya no estaban. De hecho, sí. cuando empieza a surgir toda esta fama y sus distintas traducciones y las distintas copias, es cuando ya los dos hermanos habían muerto. Pero Boris de Ratchet sí lo tradujo y hay constancia. De hecho, se comenta que en un principio se hace una primera versión del erático al jeroglífico y después del jeroglífico al inglés es cuando es traducido por Robert de Rachevitz. Y entonces a él le preguntaron si realmente él había visto el original. Él tuvo que confesar que no, que lo que había visto era una copia que había encontrado dentro de los documentos privados de la familia Tully. Pero, él sí protestó enérgicamente por la tergiversación que se había hecho de su traducción. Porque él veía que determinados puntos que él había traducido, no correspondían con distintas versiones que él había leído y donde se daba como mucha más importancia se hacía más hincapié en el fenómeno ufológico ¿no? en esa bola solar, eh, eh, que brillaba en el cielo como un sol, eso, como cuatro columnas que sujetan el cielo, decir, determinados aspectos que a Rachel Bell no le gustaban nada porque, según él, no correspondían con esa primera traducción que hizo. Entonces, claro, aquí ya nos encontramos con dos cosas. Primero, que él no llega a ver el original, y segundo, que él protesta porque no se está interpretando correctamente la traducción que hizo. Así que todo esto nos hace pensar junto con lo que os acaba de comentar, esas dudas gramaticales, que todo parece indicar que la redacción del documento ha sido realizada pues a partir de una gramática muy moderna de jeroglífico, y no por un escriba de la Casa de la Vida. De hecho, Nacho Ares comenta que posiblemente el falsificador empleara la gramática de Alan Henderson Gardiner, que se publicó por vez primera en el año 1927, pero que fue revisada en el año 1957. O sea que coinciden un poco las fechas en las que apareció este papiro, para que se utilizara este tipo de gramática, sencillamente porque determinados errores que aparecen en la gramática de Gardiner sí aparecen también reflejados en este papiro. Entonces, todo es lo que nos hace pensar que realmente nos encontramos ante una falsificación de un papiro que para nada está contando lo que, o por lo menos no es cierto, lo que se está contando de ese primer avistamiento sí, porque, además, de la época de Turi. Yo creo que para terminar, en este caso, fijaros que el, el hermano de Tully trabaja en el palacio de Tran si tú tienes un manuscrito o un papiro original de esa calidad o de ese valor pues difícilmente puede ocurrir lo que le dijo el doctor Nolan, no al, agregado, eh, al agregado científico de la embajada norteamericana de que poco más o menos que probablemente habría acabado en manos sus herederos que no le daría ninguna importancia y tal vez pues lo tiraron rompieron, destruyeron o vendieron la verdad es que personalmente creo que el Papiro tuli ...nunca ha existido... ...lo cual es una pena... ...porque si hubiera sí. sido un, un, objeto, vamos, un ...algo real... ...realmente lo que contaba era realmente interesante y evocador. Bueno, y la decimoctava dinastía... ...siempre cubierta por, ¿verdad? por el misterio. Sí, sí. sí, pero claro... ...muchos oyentes se pueden quedar un poco desilusionados... ...como diciendo, bueno, pues qué pena, ¿no? Está muy bien el menográfico de, del Papiro tuli ...de alguna forma de desmitificar... ...lo que se contaba de él... ...y por lo menos cuando alguien vuelva a ver esta referencia... ...en alguno de sus libros... ...pues que lo ponga con todas las reservas del mundo... Pero de alguna forma esto descarta que hubiera ovnis, que hubiera apariciones los objetos no identificados en la época antigua de Egipto, incluso en la dinastía 18. Pues desde luego no se descarta de una forma definitiva. Es decir, que el Tuli se haya caído por tierra, por lo menos que quede en cuarentena, Si sí hay otros dos documentos donde sí parece evidenciar que hubo ovnis en aquella misma dinastía, en la dinastía 18, No, en la época de Tuzmosis III. Pero, por ejemplo, la estela de Jebel Barkal que es una versión en fin, diferente de, de la conocida del Templo de Karnak, que ya ahora mismo se encuentra en un museo de Jartún. Bueno, pues esa estela de Debel Barkal, que está eh, con una fecha aproximada, según dicen, del de 23 de agosto del año 1457, relata sin lugar a dudas un encuentro con esta clase de misteriosas luces. De hecho, se habla de una estrella que viene aproximando desde el sur y ese tipo de estrella, están hablando de una estrella con intencionalidad, con unos movimientos propios que no tiene para nada que ver con un fenómeno astronómico, con un fenómeno meteorológico bueno, pues esa estela, ya digo conservada en un museo de Hartún en Sudán y que fue descubierta entre unos escombros situados frente a una columna del primer patio que se descubrió en este, en este palacio de Hartún es lo que nos está indicando de que sí es totalmente auténtica y de que está hablando y eso ya digo, también un poco apoyándonos pues en la autoridad en esta materia como Nacho Ares sí está apoyando de que lo que se escribe ahí, es un objeto no identificado para los egipcios de aquella época, y eso por no contar pues, eh, lo de la estela de Amenofis IV o Akenatón, cuando dice que se le aparece a Tón en forma de gran disco solar resplandeciente y que ahí tiene que construir esa famosa metrópolis que se, que se llama Aquetatón. bueno, pues también estaría describiendo a Amenofis IV el famoso Akenatón, el famoso faraón ah. hereje también estaría describiendo con otro tipo de palabras el avistamiento de un objeto de estos no identificados. Bueno pues ya nos quedamos más tranquilos porque aunque no exista el, el papiro Turi, si podemos ir a Egipto a Sudán eh, pues eh, ¿cuántos de nosotros no habremos ido ya. <risa> ¿Tú estuviste ya con nos Gordon? Vaso, sí. Pero Dios, ¿tú ¿Ya visto con Gordon allí? Yo estuve con Gordon sí. ¿Quién es el Exactamente el que queda detrás. <risa> bueno pues eh, sí que hay algún eh, vestigio algún signo que nos hace pues por lo menos seguir imaginando verdad eh, que en aquellos tiempos antiguos pudo existir algún tipo de, de contacto pues perfecto Jesús Callejo para ti esta réplica exacta del papiro Tuli muy bien ¿eh? es una sorpresa que te tenía reservada demasiado exacta me parece a mí ¿eh? hombre por detrás pone Taiwán pero eso ya me lo comprenderás ya, ya muy bien y para ti Carlos Canales pues toma te voy a dar a ti te voy a dar eh, pues toma la Biblia en verso que sí, como sabes existe ah, muy ligera me la llevo.